Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien.、Uy. ¿Vos?、Ah, siempre, siempre me sale saturado los primeros segundos. A ver, a ver, habla ahora.、Uh, bueno, a ver, empecemos. Uno, dos, tres, hola. Ahí me está escuchando mejor. Ahí te escucho mejor, sí. Estaba、bueno. mmm, saturado. No sé si es que. No sé qué pasa. Pasa una, algún maleficio, me parece. Es el maleficio de grabar. Me parece que en el momento en que decimos vamos a grabar,、eh, las máquinas se retoban y dicen: A mí no me graba nadie. ¿Qué te pensás、y、que soy? Meten, y, nos, sí, y nos meten arena en el tanque de nafta. ¡Uh! Qué, ¿Qué? Qué, ¡Qué símbolo! Escuchame una cosa: ¿hasta cuándo vamos a estar sin la cortina? Yo creo que la cortina tiene que volver cuando volvamos a hacer en vivo, ¿no? Va en vivo, sí así.、Ser. sí. Sí. Sí, en vivo. Sí, es, es en, en vivo. vivo grabado, pero sí. Claro. Sí, la gente entiende, ya a esta altura、eh, hay tantas diferencias entre. ¿Viste? Cuando la, mucha gente dice, bueno, dale, nos vemos ahí,、y、entonces dicen, bueno, sí, igual nos vemos, pero nos escuchamos. Es como que todo esto genera como una confusión cuando alguien dice,、sí. eh, vení para acá, pero en realidad no estoy diciendo que vengas para acá, sino que me llames por videollamada.、Eh, a propósito que, de esto, sí, s decir.、Sí. No, no, no,、si、no me... creo que de esto vamos a salir, viste que la gente dice vamos a salir mejor, eso no dice n vamos a salir peor. Yo creo que quizás no salgamos. Ah. Que nos quedemos en un mundo paralelo, tipo El Prisionero, como la serie El Prisionero, que parece que、ah. vamos a salir y no salimos. Un poco es eso lo que estamos viviendo. Bueno, cuando hay marchas de camioneros en, el, en Plaza de Mayo, tienen como un globo aerostático redondo que es parecido al del prisionero, a la pelota del、uh -huh. prisionero. A <risa> la pelota que... roja, ¿era? Claro, pero、no, era una pelota blanca, ¿no era? No me acuerdo, cada, muy vez que, bien. cada vez que te querías escapar del lugar, te venía esa pelota y te、sí. venía a buscar. La, este, la pelota del más... prisionero era claramente el, el, el símbolo de que ya está, ya se está por terminar el capítulo y no te escapaste una vez más. Claro. Escúchame, hablando de juegos de palabras y todo, ¿viste el video de Leo m a s l i a que hice lo de quedarte en casa? Sí. Porque era medio parecido a lo que estábamos hablando, por eso. Sí. Sí, sí, sí, me, me pareció divertido. Yo no sabía, claro, yo no sabía que Leo m a s Lía, claro, en realidad, ¿por qué no, no? Pero no sabía que tenía Facebook ni nada de eso. Así que dije, ah, mira vos, por ahí puede ser interesante. Uno tiene cada, cada gil en Facebook que dice, bueno, por lo menos alguien que de、claro. vez en cuando me haga, me haga reír. Es curioso lo de Leo m a s Lía, porque también vi、eh, que estaba, había sido tipo nominado a los Gardel o uno de estas cosas que, que hubo nominaciones ahora. Eh, y sigue grabando cosas como de alta cultura, ¿viste? Como que se quedó enganchado en eso de ser como el, de, el que yo te conozco, te hago chistes, pero con alta cultura, tipo con Bach y no sé qué. Sí.、Eh, sí. Sí, sí, sí. Que me parece que ahí es como, bueno, ya lo hemos hablado mil veces, un tipo que tiene una inteligencia casi superior a la, a la media y algo de, de, de todo el tiempo estar mirando esta, estos detalles en donde la cosa es como. Tonta o que se puede como、no. hacer un chiste sobre la estupidez, de golpe con el tema de la música hay algo c o muy o m rígido y como que no hay mucho、sí. lugar para el chiste. O el、como、chiste、Dolina. es un chiste académico. Claro, sí, totalmente. O sea, Dolina es, es increíble que cuando habla y cuando el, la, el modo de pensar todo viene perfecto y después hace es, esos discos que son que decís、sí, q u é raro, ¿viste? es Como que. Sí, sí, de golpe、Pero、te、bueno. dice Dolina que. Eh, que alguien es desafinado, que no sabe, no sabe de armonía. ¿Qué querés? No、sí. que sabe de armonía.、Sí. <risa> es <risa> muy raro, muy raro, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Que es casi como decir este, hay que matar a, a Perón.、Claro. Es, es, o sea, es, como, es como Es un gorila de la música en algún punto. Sí, sí. Y eso que yo, la verdad, q u e e s una de las personas que más admiro. Pero bueno, tiene、sí. ese problema.、Eh, sí, sí. Y, y León Más Día, igual nunca, jamás l a aflojó. ¿eh? Siempre los discos son. Eh, con, con, con esa cuota de virtuosismo, siempre, por más que se haga el,、sí. el, el, el, el monocorde y eso, pero siempre.、Ajá. Pero bueno, está bien. Bueno. Nunca hablamos de Lomas Lía, creo, hace mucho tiempo que no hablamos, y se merecía esta mención, ¿no? De paso, para marcar, para marcar la cancha y demostrar que somos gente grande, ¿no? Sí, de hecho, me estuve acordando de Lomas Lía antes de todo este, de este video y de todo, porque. Me acordaba de esa,、eh, que, que él hizo una canción que, que vine e perfecto para esta época. Ya era bastante buena en ese momento, pero ahora es como. Entra mucho mejor, que es punk. La, la, la canción punk de él, que,、sí. que dice: un tipo, un tipo le dice al otro, Yo soy punk, y el otro le contesta, Sí, yo soy punk, punk, punk. Y empieza sí, sí, sí. a hablar de que un montón de gente que se define como cosas y van sumando definiciones y definiciones y definiciones. Es, este, interesante. De hecho, es un, bueno, es un disco ese, ¿no? Es un disco llama Punta、claro, con 5K,、sí. digamos. Claro. Bueno, Marcos, para, ¿qué tenemos、eh. hoy? Ah, tenemos de todo. Tenemos, pero yo realmente tengo de todo, ¿eh? No bueno, sé qué、mejor. hacer con todo lo que tengo. <risa> bueno, mejor, mejor sí, yo también. Tengo, tengo de, de pe película,、eh, serie, música, de todo también. Y,、uh -huh. este. Así que bueno, cuando quieras arrancamos, mirá. Eh, ¿Con qué querés arrancar? ¿Querés, ¿Tenés algo light para arrancar?、Eh, no, yo tengo. A ver, yo te digo lo que tengo.、Eh, bueno, sí, a ver, lo que podemos arrancar, porque me parece que así ya este, Ya se dijo mucho, ya pasó un tiempo y todo, pero creo que de alguna forma tenemos que decir dos palabras sobre que se murió Rosario en sí, medio、sí. de, de los dos p i n k、sí, Moon. e s t e ya Se dijo un montón, o a sea, mucha gente. Bueno, lo que siempre pasa, ¿no?、Eh, yo, en esta, esta vez, que fue una, una muerte que, no sé, que a mí, a mí me,、no、digo, me afectó, pero sí me, me, me, me pareció como, bueno, una lástima que se haya muerto alguien、sí. de, de, de, dentro de la gente que uno no conoce, es como una、sí. de las pocas veces que me dio lástima que se muriera alguien que no conocía. Sí. Este... Sobre todo porque a mí me gusta mucho el disco que sacó con Los Mundos Posibles, que tiene dos años. Entonces es como la sensación que se murió alguien que podía todavía seguir haciendo cosas que estaban buenas. No、sí. es que cuando se muere alguien que hace 30 años hizo el último disco bueno?、Sí. Este, y, bueno. Y a partir de eso ocurrió algo. Bueno, una cosa que ocurrió en las redes sociales es que había un montón de gente que te decía cómo tenías que reaccionar.、Sí. Que, por ejemplo, si vos decías. Alguien contaba una anécdota.、Uh, yo me acuerdo cuando una vez Rosario, no sé qué, hizo tal cosa, y este venía, este o esta, porque yo vi varias de, de ambos, de todos los géneros posibles. Bueno, este, diciendo, este es inclusivo. Claro, exactamente.、Sí. Diciendo que.、Eh, ah, bueno, te, te, te bajaba en línea de cómo tenías que reaccionar, cómo tenías que tramitar vos tu dolor por, <risa> por la muerte de alguien. Eh, bueno, yo ya silencié a medio mundo. Yo ya, yo ya no tengo muchas pulgas en las redes sociales.、Sí. Ya empecé a bloquear y a silenciar a todo el mundo, que, que me、sí. parecían básicamente unos ridículos, unos ridículos.、Sí. Pero bueno, y, pero a partir de eso me puse a pensar: pero esta gente nunca fue un velorio entonces. Es gente que vive en una burbuja de Twitter en su monoambiente, que,、sí. que, que nunca, nunca perdió nada, ni siquiera se le murió un perro. Y entonces、sí. no sabe lo que es esto y baja línea. Porque en un velorio, ¿qué se hace en un velorio, Martí? <ríe> o sea, una de las cosas que se h a c e en un velorio es hablar de la anécdota que uno tiene con el finado. Claro. Sí, sí, sí. ¿No? Es, es, la, la, la función de un velatorio es poder ir ahí a contar chistes de, de, de negro, de humor negro, <ríe> y, y tratar de decir, ¿y ¿te y acordás cuando este hijo de puta vino y dijo sí, tal cual? Y, y es como una forma de. De procesar la ausencia y de rendirle un homenaje al finado, justamente contar la anécdota que uno tiene con el finado. Sí. Y los, este... los, los, los velorios de vieja escuela eran toda la noche aguantando. Entonces había que aguantar toda la noche y justamente la forma de aguantar toda la noche era,、uh, era linkear. Eh, anécdotas、claro. y también para, para, para sacarle la presión y, y, y la cosa a, a, la, a la persona que se fue. Y más, si uno le, si realmente le tuvo cariño y todo, justamente el mejor homenaje es ese. No vas a estar、eh, llorando lágrimas a cocodrilo que al otro día se muere,、eh, qué sé yo, no sé, se muere Tom York, Dios no quiera, ¿no? Pero va a pasar lo mismo. No, Dios n o sé. Sí, claro, claro. claro. Este, y además, ¿qué a d e n o te vas a contar con Tony York? Claro, sí. O sea, ahí sí, sí te, no te creo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, acá me pareció eso. c o m o una cosa curiosa. Se ve que porque estaba más atento a ver lo que decía la gente y de golpe me encontré con esta sarta de idiotas que decían eso. Y, y, y, pero me quedé pensando, no reaccioné, no es que p u t í a ni nada, simplemente.、Claro. Sino que dije, pero a ver, quizás tienen razón lo que están diciendo. Y cuando me, me hice la pregunta esa, me di cuenta que ni, que ni siquiera tenían razón. Ni siquiera era algo. O sea, no entendían de qué iba, ni un duelo. Encima, encima que eran policías, ni siquiera eran policías que defendían algo, claro,、eh, claro. No、sé, la tradición, la familia y la propiedad. Yo creo que lo que sucedió acá con esta, con esta muerte fue que, que cuando se muere algo que, de nuestra juventud también. Mueve otras cosas、uh -huh. más allá del artista en sí, obviamente que es, es importante y todo, pero es como eh, eh, uno remite a eso, dice: Uh, mirá, este,、eh, la, la, la, mi, mi adolescencia, obviamente ya se murió, uno es, es consciente que ya no es más joven, pero, pero dice uno: Qué loco, ¿no? Es como que te, te empiezas, te, te remueve algo. Una cosa es que sea algo ajeno, pero otra cosa es algo que estuvo muy、uh -huh. presente, ¿no? O sea,、eh, Claro. Este, por eso. Y lo que me sorprendió, sí. Es、eh, los, la cantidad de ámbitos diferentes que, que hablaron sobre la muerte de Rosario y cada uno tomaba la parte que le correspondía, y eso me pareció bueno eh, eh,、uh -huh. en el sentido que por ahí hubo gente que solamente、eh, sus tributos iban a los discos solistas por ahí de Rosario, otra gente por ahí、claro. de Suárez, otra, otra gente la parte de, de, de literatura, otra de películas, como que, pero cada uno enfocado en eso y eso. Habla muy bien de, de la persona también, como, como que,、uh -huh. no sé, muy inquieta, ¿no? Pero bueno, yo le,、sí. yo, el, el homenaje que le, que le vamos a rendir a Camping Moon,、eh, como decís vos, ya todo el mundo habló, todo el mundo puso los temas que había que poner. Yo voy a, al final de, del programa, voy a pasar un tema、eh, de Helium, que ella una vez en、eh, Match Music. Eh, en un reportaje, no sé si Gary Castro o alguno de esos programas alternativos de Match Music en, en los 90, ella dijo que le encantaba ese tema de Helium, que no, que no sabía qué era, pero que lo había descubierto por City Limits, que era el programa de Match、claro. Music que pasaba a videos raros. Y,、uh -huh. y que de hecho nosotros también descubrimos Helium por, por ese mismo video, así que voy a pasar ese、uh -huh. tema al final del programa como. Creo que en homenaje、eh, va a ser lo mejor antes que pasar un tema de Suárez o de ella, que ya, ya el que、claro. quiere va y, y lo busca. Así que bueno, bien, bien, ya está. Eh, eh,、si、querés, para cerrar bueno, esto, dicho, ¿viste? Sí. Sí. ¿Viste, viste Silvia Prieto y quiero saber, aunque sea dos líneas de Silvia Prieto、no. de tu. No solamente si l v i aprieto, yo te voy a hablar porque bebí. Si l v i aprieto, bebí los guantes mágicos y me vi rapado. Ah, bueno, o sea, yo p a e t í No sé í a Me maratoné, maratoné, viste que, que bueno, es muy lindo ese verbo. No sé si es una de las mejores、sí. cosas que nos dio estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? m a r a t o n a r Me maratoné、sí. a Rechman, viste. Me faltan dos disparos, que es la otra que me recomendaron que vea. Es que no tiene, no tiene más. O sea, tampoco es que no tiene.、Eh, Había algunas No, tiene un documental y、ah. después corto, cortos. Pero películas tiene dos disparos que sí, está buena. La, más que nada de la mitad para el final está buena. Y esa estaba.、Uh -huh. el, segundo, el segundo disparo, digamos. El segundo disparo, sí. Y estaba en Coso. Estaba en Cubit. No sé si tenés cuenta de Cubit o algo así. No, la, están todas en movie. Y, y me pasaron una cuenta, una cuenta de movie, así que estoy aprovechando a ver cosas ahí. Ah, ahí、eh, muy... eh, Bueno, Silvia Prieto me gustó. La verdad es que、sí. me, me pareció este, que estaba, estaba, no sé, me, me, me gustó, no sé, porque también viendo la s película s de Rexman digo, ¿por qué le tenemos tanto, tanto odio a Rexman que al final no, no está、no, tan pero, mal? La verdad es que es loco. Lo, lo, no, es que yo lo dije cuando, cuando, cuando vi Silvia Prieto en Mar de l Plata. Que, que、sí. lo primero que dije fue: igual, nosotros somos bastante panqueques, pero digo, el, el lo que sucedió es que vivir la época donde esas películas cuando salieron no es lo mismo que、uh -huh. ahora. O sea, había toda una manija de gente que, que nosotros en la época nos generaba un poco de rechazo por ahí, ¿viste? Toda esa cosa. Y creo que cuando,、uh -huh. se, va, cuando se va toda esa espuma, ahí es cuando uno. Te, pero pasa con la música también. O sea, uno disfruta m o de gente. El drama a n b a s e en los 90 era muy hypeado y uno para ahí le tenía cosas. Y después, cuando ya pasó todo, se mete y dice: Ah, che, estaba bueno el género. O sea, como sucedía ¿Sí? con r e c m a n que era la época del nuevo rock argentino, que bla, bla, bla, todo eso. Y nosotros、claro. lo oíamos un poco a eso. Entonces, también、eh, por eso、sí. sucedía. Y también, otra cosa que、sí. sucede es que si no a r e c m a n es como que tenés que entender el mecanismo. Una vez que entendés el mecanismo de sobreactuación, ya está, te encanta. Claro. Además, Si vos ves dos segundos,、claro. ves ya está, no, no, no hay más. Como、sí. Hard Hard, es eso también. Si vos ves un cachito, si、sí, chingas b u e n o、sí, Claro. Sí. A mí me pasó eso.、Eh, empecé a verla, digo, ah, bueno, pero estos son todos re madera actuando. Y después me di cuenta, cuando me, digamos, me, no sé, la dejé porque me parecía que estaba buena. Y, y de golpe empecé a ver el, el, eso, se empieza a ver como el mecanismo ese. Y entonces ya te dejas llevar. Es como cuando uno escucha una voz que a veces hay bandas que las voces son muy insoportables, pero después de golpe te das cuenta que esa voz insoportable tenía una razón de ser y estaba puesta ahí por algo, y、sí. después ya no, la, no escuchás lo insoportable. Claro, este, claro. Y, claro, bueno, y acá después cuando empieza a, a, a, a ver la dinámica, ¿viste? porque es como una cosa casi como mecánica la película. Los diálogos son como, como cosas sí, sí, mecánicas, sí,、claro. ¿no? Es algo fluido. Está, está bueno. Me gustó s i l v a Prieto, me gustó más, no sé si más, pero me, me reí mucho más con, con los guantes mágicos.、Hmm. Eh, que ahí me parece que Vicentico,、ah, Vicentico eh, le, está le muy le bien. Sí, sí, sí, Vicentico sí. la rompe. Sí, sí, e sí, t á horrible. s sí, Vicentico es muy bueno. Además,、eh, esos planos abiertos donde lo ves que Vicentico tiene un cuerpo, bueno, que tiene cuerpo de lámpara. Lámpara. Lámpara. Botella, botella, botella. lámpara. Es, que les... sí, sí, sí. <risa> lámpara botella. es claramente lámpara, botella, cuerpo de santico. Nunca me había dado cuenta de eso. Y, y los guantes mágicos me, me, me pareció divertida. O sea, estaba buena. Y, y rapado.、Eh, en rapado actúa Córdoba. No, no, ¿Sabes no, que no la vi? Es la única que, que no vi. Bueno, en, en rapado actúa Gonzalo sea, Córdoba y hay un tema. Que es, hay como una banda de ahí, que, que, que、sí. como tiene una banda, hay un cassette que lo ponen, que es,、eh, es Suárez, básicamente, es mucho más vieja, ¿no? Es Suárez en los principios, tocando un tema que está buenísimo, que, que se llama Estrella Roja, que es como si fuera、eh, punk, o sea, como si fuera dos minutos.、Sí. Suárez haciendo algo tipo dos minutos. Te lo iba a pasar, pues, me, me olvidé de decir, pero bueno,、sí. después lo, lo, lo pasamos en otro programa, pero.、Eh, Eh, y está, está buena. Y, y, y Rapado me parece que está, está bien. ¿eh? Está, hay como una. Me, me gustó. Es como la,、sí. de las tres, es la que más este, armada está. Digamos, con la, que, la, que, la, que, la que cierra todo y、claro. está buena. Sí,、eh, ¿Es b u e n o m e gustó? Es del 92-93, ¿no? Esa, esa peli. Sí, no sé si no, no, sé si no antes. Está producida、ah. por. Por Agresti, me acordé de Agresti también. Viste、es、como que, c o vos tirás la, la cara con esto, vos abrís un cajón y entras a salir todas las cucarachas.、Sí, bueno, pero por lo, menos, por lo menos hizo eso. Este, el, ¿Y, claro, hay por el... mucho, bueno, y hay muchas cosas.、Sí. Perdón, sí. una cosita nada más que se me voy a olvidar.、Sí. ¿Viste el final de Silvia Prieto? Que están todas las Silvia Prieto de verdad hablando. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, bueno, u n o uno de los asistentes de dirección, los asistentes de fotografía, no sé qué, es Néstor Franken. Claro, claro, sí. Ay, sí. Y eso es muy bueno. Y eso, eso, eso es refrenk. Esas viejas sí, sí. diciéndose, y yo, yo soy de, de corriente, pero no sé qué. Es muy bueno eso. Bueno, bien. Así que este, ya pasamos entonces nuestra, nuestro homenaje y nuestro homenaje a, a Reckman también, que, que, y, y pedirle disculpas、sí, yo... por, por todo el daño que,、no、que ni se enteró que le hicimos. Sí, claro, yo creo que esto es como cuando el Papa pidió, le pidió disculpas a Galileo después que se había muerto, ¿viste? O sea, 500, 500 años después el Papa le pidió disculpas a Galileo. Bueno, nosotros le pedimos disculpas a, a Reisman también por haber. Este, había dicho un chiste. Que... Sí, no, no, sí, dijimos pobre de todo. Pero digo, había un chiste muy bueno de Sergio Aragonés donde estaba el rey y vino el bufón y no sé qué chiste hacía el bufón, ¿viste? Los bufones de, del rey, ¿no? Sí. Y el, rey, y el rey no se ríe y lo mandan a matar. Y al rato el rey se ríe, como que te dio un chiste tarde, pero、ah, ya, sí. ya lo habían mandado. Claro, ya estaba muerto el buffón. <ríe> pero con las, con las caras de Sergio Aragonés que eran increíbles.、Sí. Así que este... Marquito, ¿vamos s a un bloque musical tuyo?、Mm, bueno, dale. Dos minas te voy a poner. Ha、ah, <ríe> sido que... presento. Muy lindo, muy lindo. <ríe> te van a llegar, May, sí. Chao. e s p a lo hago peor, lo hago peor. Dos minas haciendo temas de chabones. h、oh, o、no, l a listos. Pero、recién en p i n k Moon Radio pasaba Marianne Faithful l haciendo A s t e a r s Go By. la mierda, la mierda. Sí, sí, sí, sí. sí. No,、eh, no. Haciendo esa gran balada de los Stones. ¿no? Eh, sí. una... Los Stones hacen buenas baladas. Eso hay que, hay, que,、sí. hay que decirlo. Lo único que le sale más o menos bien. Y, y sí, porque el funk no le sale. La música negra no le sale muy bien a los Stones. Que...、No, pero, ¿cómo que no, Marcos? El r h y t h m a n d Blue le s a l í a bien. Está... No, no seas tirado.、Sí. Harlem Shuffle.、Eh, y recién era、eh, Mercedes Sosa, así te lo digo, haciendo el tema de, de, de Marcos Valle, guitarra、sí. en temporada. ¿Qué? Que tiene unos violines locos. Este,、bueno. este disco está grabado en Francia y se nota que、eh, agarraron a alguien ahí en el estudio que venía de grabar a p u l a r e s claro. Porque dice, está buenísimo, pero déjame que le m e t o unos violines locos.、Y、está, Los arreglos de, de, de esta canción e s increíbles. Está bueno es, porque la, la diferencia a la versión de Marcos Valle y está buenísima igual. Están las dos casi a la, a, la mismo, a la misma altura. Está buenísimo eso. Sí, sí. Que también Marcos Valle la grabó con Milton Nacimento, ¿no? Sí, sí, es y, que y, tiene mucho de, y, de Milton. Sí. Pero, pero bueno, son esas. La otra vez, cuando hablábamos el 9 de julio sobre Mercedes Sosa y esas cosas, este, justamente、eh, yo hablaba de que los discos grabados en Francia de, de Mercedes Sosa tienen como esa producción. No sé si no hablábamos en el último programa también, de esto que había ciertas producciones que, que eran como universales, que era una forma de grabar las cosas, que claro, era, de,、claro. era como, como se grababa así. Ayer hablaba. Eh, mirá, de esto hubo un, un、sí. vivo de Instagram de, entre Calory y Fadel. Porque、sí. pasaron el monstruo, muere, monstruo, muere, lo pasaron gratis en el Malva, que la, saturaron la página del Malva. Es como、sí. me gustó eso. s e y e personas? Entonces,、eh, 2066 reproducciones、ah. tuvo. o a h ¿Eh? n a d a eso, eso, eso nada más, ¿sí? ¿Sería? Más respeto. Y, y hablaba y contaba Fadel que en la película, en un momento,、eh, la película termina teniendo una canción de, de Sergio Denis. ¿no? Claro. Una, una canción del 71 de Sergio Denis. Pero él ahí había querido poner、eh, una, una, una canción de de Ortolán y de alguno de estos t a n o s Este, hmm. No sé si una canción de Caníbal Holocaust o alguna de esas cosas.、Sí. Y, y resultó ser que cuando no le dieron los derechos, porque no sé qué problema, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste? esas cosas bien de t a n o s ya q、sí. e se deben estar peleando los 13 nietos que viven、Tano. en indigencia, pero que se están peleando por, por la banda de sonido de Caníbal Holocaust.、Sí. Este, y bueno, estaba en litigio, entonces no la podía poner. Entonces dice que en el momento le pide. A, a Federico, que es el hijo de Sergio, que hizo la música,、uh -huh. de, es amigo de él, hizo la música de la película, que toque、claro. algo medio parecido, ¿viste? Y, y, y, contaba, ¿viste? Como las publicidades cuando hacen una canción m e d i o parecida. Sí, sí, sí. Y entonces, este, y entonces el, el pibe le dice: Pero vos escuchaste este tema de, de mi viejo? Y le pone el tema del viejo y se lo pone con la, con la, con la, con la escena, ¿viste? Claro, claro. Y, y ahí dijo, ah, bueno, no, está bien, va, queda esto. Y lo que decía era eso, que, que, que parecía un, el tema de, que él quería poner, pero hecho acá, y porque era como que la música. La teoría de Fadler es que la música, que es interesante para traerla acá a c a p i n g o n es, que, es como que en ese momento los tipos que estaban haciendo vanguardia o música. O, sí, música más de vanguardia o música más. Este, Este, rara, también eran los que después grababan música pop, o sea, o como músicos, o como productores, o como sí. técnicos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, estaba como más pegoteado eso, ¿viste? Eso lo hemos、sí. hablado un montón de veces acá, de esos, esos discos que, que a vos te gustas ampliar, que son esos discos que, que probaban lo bueno que estaba el estéreo. Sí, sí, sí, no, no, y aparte, hay gente grosa, que no, no sé yo como López Ruiz y esa gente que grababan discos de. De, hasta de publicidades, ¿entendés? Como que, y era gente, de, gente del jazz y todo eso, que así que no se le caían los anillos por hacer un tema de, de una publicidad o de unos remedios, y lo hacían, ¿viste? Como que, y eran chabones que, que eran vanguardia y que tocaban después con. Bueno, muchos se fueron a tocar a Europa y todo, pero, pero、claro. sucedía eso, sí. Sí, y en ese sí, contexto,、vale. cuando, cuando, ese, cuando ese tipo está grabando la publicidad de, de、mm. Manon, Sí. Obviamente, que e San p u l í s i m a de San Manoma está grabada desde otro lugar que si la graba Eddie Sierra. Claro, no, igual ojo con Eddie Sierra. No, no, porque vos estás hablando. Eddie Sierra tiene no, tiene, tiene, buenos, tiene buenos temas, Eddie Sierra, en los s e e t n t a s También sacaba como cosas media funky, media soul. Lo que pasa es que, sí, es como Mochima La、sí, Fiora.、Sí. m o c h i Marafetti tiene,、sí. tiene un costado que, que lo pasa que obviamente hay que、eh, pulirlo y mostrarlo y todo, pero hay cosas que están muy buenas y uno dice pobre. m o c h i Marafetti en realidad lo ú n i o que se acuerda es un chabón hablando, pasando c r e d e n c e a la noche. Sí, bueno, obvio, de hecho arriba. Bueno, claro, por eso hay que, hay que hacerle justicia. Escúchame, para terminar eso que estabas diciendo,、eh, qué fea que es la tapa、sí. igual del disco de Mercedes Sosa. Hay como una gaviota. No, es sí, algo... es muy m a l a Es, es un, recuerdo, un recuerdo de Santa Teresita, algo así parece, como no. e、no、Sí, es porque, bueno. s porque además ella, ella está como una foto carné de ella abajo、yes. y, y, y pega, pegada, pegada arriba de un, de, una, de un fondo de pantalla de gaviota. De una, de una gaviota. Lo bueno de eso es que son discos que están condenados a la oferta y está bueno para, para comprarlos. Este, sí. Eh, Almada, eh, nuestro, nuestro amigo, podemos sí, decirle、Alejandro. así, qué sé yo, sí, Alejandro. Hizo una, puso una foto con los discos de Mercedes Sosa con las diferentes etapas en, el, en、sí. Facebook. Estuvo, estuvo claro, bueno. bueno. La etapa francesa, la etapa. Claro, eh, claro.、Eh, Estaba bien. Bueno, Marquito,、bueno. sigamos. Sigamos para adelante. Voy a hablar、sí. de, de una película que rápido, ¿no? Como hago yo, no soy larguero como vos. Vos sos como Kisilov、bueno. y, y yo soy como Larreta. Bueno, ok. <risa> Dale, te lo acepto. No tengo drama.、Eh, voy, a, voy, a, voy a hablar de una película que se llama Color m e Blood Red.、Eh, en, vez en vez de Color m e Bad, como esa bandaza, esta es Color m e Blood Red. <risa> color m e Blood Red. Del 65 del gran Herschel Gordon Lewis, que era el capo de, del gore de la época, ¿no? Que, Yo vi, he hecho un, doc un documental en el Bafisi de él que fue muy bueno. Donde, nada, lo bueno de esos documentales son que a, la, a esa gente cuando hablaba te dabas cuenta que no era una intención. Viste que después se le da una intención la gente, pero ellos en la época no tenían la intención de ser los r e s e r v d o r e s Y eso es muy,、uh -huh. muy bueno. Este. Obviamente, el que es muy, muy, muy, muy, muy fan de, de este tipo y se nota es、eh, John Waters. Porque las películas de、uh -huh. este tipo están como también con esa sobreactuación, pero medio tiene sobreactuación al, al, a lo contrario de r e i c h m a n que hablábamos al principio. Esta es, esta es una sobreactuación del caos. O sea, viste que en,、uh -huh. que en las películas de John Waters está todo mecánico así, pero todo sacado. Y esto pasa un、uh -huh. poco eso. c o Moguéis sobre actuación, pero todo es medio, medio sacado. Te voy a contar nada más de, cómo, de qué trata la peli, que es un pintor. ¿Qué pintor? Techesco, ¿dónde estará Techesco? Techesco es buen nombre para, para, para banda media de así, tecno, tecno o dúo sin pop. Sí, es que... Techesco,、sí. así. Bueno. La cosa es que es un pintor que está en una galería de arte y v i e n e un crítico de arte y le dice:、uh -huh. No, no, le, le falta, le falta. Y el chabón se calienta y dice: Ah, sí, le falta. <risa> y entonces lo que hace es empieza a matar gente y pintar con sangre. Muy bien. Y entonces, bien. Y, ¿qué, ¿qué sucede? El tipo dice: Ah, es una obra de arte ahora, ¿viste? Así. Y el tipo、uh -huh. dice: no, no te la vendo, le dice. Así que bueno, ahí te lo dejo porque. Sí, Muy bueno, es muy bueno. Pero escúchame, ese argumento es bastante parecido al de la película de Corman. La del Corman? escultor. No, Corman seguramente está metido acá con este chabón. Mira, a ver, me voy a fijar acá en el, en el coso. No sé si, si está en esta película particular, pero Corman es muy coso. ¿Cómo cómodo, se llamaba de The Bucket? ¿Era? The Bucket of Blood. Sí. Sí, claro, la, la de que sí la que a c t ú a el chabón ese que es parecido a Johnny Cash. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, igual. También viste que en la época.、Eh, es del 59.、Eh, la, no, de, la de. Esta 65. Igualmente, Marcos, en esta época,、eh, lo mismo que la serie Gallery, y c o m o se llama? Night Gallery, siempre sucedía que tomaba n muchas cosas de cómics, viste, como de cuentos de la cripta y eso. Y era、claro. muy recurrente eso de、eh, hacer algo con. Humanos o con cosas, era como algo. A mí me parece, que, me parece que es la mejor forma de resolver el largo debate sobre el arte como representación de la vida.、Sí. O, o sea, listo, acá sí, esto representa la vida, de hecho, es, es un cuerpo disfrazado de escultura. Bueno,、eh, o, me, eh, acordaba, me acordaba cuando veía la película y veía que el tipo pintando con la sangre en la tela. Me acordaba、sí. del 7 pulgadas que sacó Compañero Asma, donde le puso sangre.、Sí. Y eso, eso por、sí. ahí mucha gente no lo sabe.、El、compañero Asma sacó un 7 pulgadas、eh, fines de los 90. Y vos, cuando, cuando abrís el, el disquito, adentro hay un papel y dice con la sangre del autor. Y hay una mancha de sangre y él se, cor se cortó y fue disco por disco dejando la sangre. O sea, se puede clonar.、Sí. Sí. Eh, eh, eh, compañero Asma, exactamente,、decir. exactamente. Hay un Jurassic Park del futuro que puede tener un montón de compañeros Asma、Aparte、clonados se llama, a partir de la sangre. Hernán Espejo se llama, así que fíjate que ahí tiene、Cla、una. Mirá, mirá, claro. por a h í en c k Mirror. Un clon. Y compañero Asma ya es un clon de Hernán Espejo. Claro, sí, sí, sí. e s c u c h a m e una cosita, Marquitos. Después, porque quiero hacerme t r a y e t a para no s e r l o larguero. Me...、Sí. Pa, ¿Vos tenés algo cortito para ahora? ¿Para hablar?、Eh... No, una sola cosita, porque tiene que ver、vale. con algo que acabas de nombrar.、Eh, a partir de, de Resvan y, y, y, y esto que decíamos antes, vi、eh, una película de, de Harley, de Hal Harley, vi、sí. sí. Amateur, que es como la、Muy、película、bueno. más, más mainstream de. de... Sí. De él y me, nada, nada, me gustó.、Eh, voy a decir solamente eso.、Mirate、yo r a d que tú también has hablado mucho. En esa época. Yo muchas veces hablé muy mal de Hal Harley también, porque yo. No, no. no, no. Y, y me pareció que en esta estaba bien. Esta le salió bien el truco que quería hacer.、No, está buenísima. Está buenísima y las otras también están buenas. Solamente a mí, de las hypeadas de la época, la única que no me cierra y justamente está muy hypeada es、eh, Simple Men, que es la que hacen la coreografía con el tema de. De Sonic y o u t h pero de esa película no me, no me gusta tanto como las otras, como Trust y como se llama la otra, la la, la verdad, para un, un, no sé si la verdad horrible, e c o m o es que? No sé cómo es en. Ah, el... sí, sí, sí, sí, sí. Esa, sí. esa, esa, Trust, esa, esa, esa, esa y Trust. Truth, exactamente,、yeah. esa y Trust son muy, muy buenas. Para mí están. Esa y、oh, tercer、yeah. puesto, Mateo pondría. Pero bueno. b e n bien. Matar, igual, me, me, me gustó, ¿eh? me gustó todo sí, lo que、sí. hace, porque también está, está bueno lo que no muestra. O sea, viste que, que también es eso, es como un cine de lo que no se muestra. Porque este tipo que está en Holanda, que es como el, el que manda a matar gente y todo, nunca lo sí, muestra, sí. Nunca, nunca sabes muy bien, manda a esos dos medio s que son policías, pero en realidad es el contador que se volvió medio mafioso. Sí, sí, sí, sí. Es, es, es, ese nivel de, de absurdo, eso quizás es. Lo que tiene de gracia estas películas, que juegan con el absurdo. Sí, y sí, juegan sí, con no, el absurdo no, no desde el punto de vista de la, de, la, de la comedia o del gag, sino que es un absurdo, eso, es un absurdo dramático, que es muy difícil sí, de hacer. Lo que tienen a favor, que por ahí, uno, por ahí puede sonar mal, pero para mí lo que hace toda esta gente, toda esta camada de directores yanquis,、eh, eh, es que toman. El cine europeo y le sacan toda esa cosa solemne, todo, y lo hacen,、mm. o sea,、eh, hacen como cine con, con poesía, si querés decirlo así, pero, pero bajando、uh -huh. cambios, haciéndolo como más, eh, más, eh, más, este, no sé, más c o m m on people, por así decirlo, no, no, no, no sacando de、sí, todas、claro. esas cosas. Yo lo, lo, lo pensaba como, como también puede pasar, un, un... No, no son de lo mismo, pero se puede pensar en esto s í tienen que ver, como、eh, los temas de Berlanga, que no son dramas. O sea, son、sí. dramas, pero contados de una forma que, en la forma de contarlos,、eh, no es un, un tema todo en la menor y sí, una baguala、sí. en la menor de, de la mina que la metieron presa por matar al tipo. Sí, sí, sí. Bueno, igual, igual España sabe resignificar el drama siempre. Siempre, como que España、sí. tiene como una cosa ahí que le sale muy bien aliviar temas jodidos. Es como acá en la Cumbia Agrupación Marilyn que te hace letras de chica s violada、claro. y todo, pero con la música que, que puede sonar en un boliche Y la gente lo baila. Así que es una, es una locura、claro. el contraste, el contraste.、Eh, Marquitos.、Sí. Rápido, para así voy después、eh, de esto a mi, a mi bloque.、Sí. Eh, vi un documental de Bugalú que se llama. a c ó m lo? Sí. No sé si e s t á porque fue cuando, ¿te acuerdas cuando estaba la, la, el, el, el auge de que te liberaban cosas al principio de la pandemia?、Sí. Bueno, viste que después、sí. todos se volvieron a e n c a n u t a r todo. Todo este...、sí, e <risa> Es como que todo el mundo era el espíritu, decir qué bueno, todos unidos, y ahora de vuelta son todos garca de vuelta. La cosa es que、eh, habían liberado una que se llama Willaki Laidat,、like、como el tema.、Eh, es, que es de... eh, vos, vos, que sos la reta, sería es como、eh, Bueno, entramos en la, fase, en la fase amable, en la fase amable que somos todos buenos, liberamos, y ahora entramos de vuelta en la fase garca, sería todo. Sí,、eh, sí, claro. Sí, esta ya volvió a、sí. la fase garca. La cosa es que.、Mmm, el documental, obviamente, son los típicos documentales nuevos que. Que solamente son documentales que, que cumplen y que, viste, que hay toda una camada muy de, de, de festivales también, que como que agarran la última gira, viste, o, o agarran algo actual y hablan del pasado, pero、uh -huh. desde ahora. ¿Viste? A mí mucho, no sé si me gusta mucho eso, pero bueno, es, es, es eso o nada, digamos. Este,、claro. La cosa que, aparte, viste, como con una confusión terrible siempre de. Demostrar de que mirá, están viejos y siguen, y, y es muy diferente todo. Cuando algo fue tan. No digo que sean malos y todo, pero digo que cuando algo es tan、eh, visiblemente diferente en todo, desde el contexto, desde todo, no podés decir que, que siguen、eh, siendo increíbles, que siguen. siguen este, no roqueándola porque hacen í bugalú, pero viste, como que es como hacer、sí. un documental de Pal y Kerem y hablar de Pal y Kerem ahora. Contra el Pali Kennedy de f i e r o d la Planet. No podés. O sea, es claro, simple, claro, simplemente claro, claro. El, por el contexto y todo, no solamente por lo musical, sino que es, es algo imposible de recrear, de recrear ahora. Bueno, l a cosas、uh -huh. es e que.、Eh, que bueno, hablan un poco de eso y lo que sí me dio el documental, que viste siempre algún documental, algún dato o algo te da, es que、uh -huh. hubo una especie de complot para matar el b u g a l o o Eso está bueno, esa, esa conspiranoia.、Uh -huh. El Bugalú. Sí, ¿quién, ¿Y quién lo quería matar? El Bugalú, la salsa. Claro, bueno, es que sí, sí exactamente. Lo que sucedió lo q u es u c e es d i ó que el Bugalú es,、eh, para el que no sabe, es un género de, de, de Nueva York, del, del Harlem, en、claro. general, donde lo que se hizo básicamente fue mezclar el soul, el rhythm and blues con la música latina. Entonces,、uh -huh. sacaron a partir del 65, ponela al 69, sacaron、eh, muchos discos que son. Vos ves las formaciones, son formaciones latinas, pero con psicodelia、uh -huh. y con b e a t de música soul, digamos. O sea, de, con, que、uh -huh. pare, beats、eh, que a n s g i e Y cantando en inglés, ¿no? Bueno, obviamente, el, el, esto,、uh, We l、like、i Like That, el, el documental se llama como ese tema porque cantaban mucho en inglés. Pero después,、uh -huh. lo que sucedió, primero sucedió que se puso de moda muy rápido dentro de, de los、uh -huh. suburbios y todo, y. Los que eran latinos más、eh, posta odiaban un poco eso. Y está bueno que aparece、claro. eh, eh, la orquesta Harlow, ¿viste? Larry Harlow, creo、sí. que se llama. Tipo, sí, sí, sí. Diciendo que él, el disco es el exigente, lo hizo, lo hizo por la guita nada más, que no que no le gustaba, que, que el Ugalú no le gustaba. <risa> que, ¿Viste? Claro. Había, yo entiendo eso. Hay, hay mucha, igual vivís en Nueva York, no es que estás viviendo en. Pero bueno, había mucha gente que, después, que renegaba y cuando llega la salsa, que es como una especie de volver a las raíces, cantar en español,、claro. y todo es como que dijeron a la mierda el Bugalú. Pero bueno, mucha gente quedó pobre en el medio, ¿viste? O sea, mucha gente del Bugalú quedó ahí que no pudo、eh, irse a la salsa. Claro. Este, así que no, está bueno、eh, para ver eso y también muestran. Sería,、eh, sería como un contrapunto, Marti, entre. El Bugalú, más como una música festiva, digamos, como más de fiesta. Y, y porque también pienso que la salsa y todo eso también tiene como una, un nuevo empuje con, con Willy Colón y con b l a d e s que cantan en español, pero además no solamente cantan cualquier cosa, cantan, empiezan a cantar cosas más, de, más picantes, digamos. Sí, bueno, obviamente, sucede, sí, sucede eso. Que, que... Y, habrán, y habrán quedado como los otros, como los Bugalú, como lo, mira estos boludos lo que hacen. Claro, exactamente, y、si、yo o c m p e t i d o Pero sí, pero lo que pasa es que el Bugalú también abría el mercado, porque al ser en inglés, lo,、eh, claro. justo ¿eh? se había mezclado con, con los negros. O sea, decían que los shows de, de Bugalú iban negros, iban latinos, iban todos. O sea, como que era más, más este,、claro. abierto. Y también muestran el antes del Bugalú, que, que estaba Tito Puente, que era el mambo, que era todo eso, que,、claro. cuando, sale, que cuando sale el Bugalú. Lo odiaron, obviamente, pero terminaron haciendo discos de Psicodelia y Bugalú, ¿no? Pues también el Bugalú se emparenta con la Psicodelia. Y, y、uh -huh. yo lo hacía un paralelo, que lo que pasó acá con la Cumbia Villera. Cuando sale la Cumbia Villera, los ortodoxos de la Cumbia de ese momento, 99, no, 98, 99, 2000,、claro. eh, odiaron odiaron la Cumbia Villera. Y hoy en día la Cumbia Villera ya es como un clásico y la Cumbia Nueva, ponele que sale.、Eh, Ya la gente de la cumbia de Llera odia a la cumbia nueva que sale. Es como que siempre se vuelve a repetir claro, la cadena、claro. de. De. De.、Bueno, ah, esta es una porquería, esto. Y, pero bueno, así que. Recordando ahí un poco, sacando tierra los discos g u a d a l u traje、eh, un tema de Pete Terraz. Pete Terraz,、sí. en realidad, no sé.、Eh, sí. Que los amplía Pángaro. Porque Pángaro, el primer disco de b a c c a r a t que nosotros. Lo, lo, lo seguíamos bastante a, a Pángaro en esa época.、Eh, de hecho, era una、sí. época donde él salía con un Dickman, ponía play、sí. con el Dickman, s con d i s y no sé si tenía coristas o por ahí tenía una sola. Pero la cosa es que、sí. en, esa, en esa época、eh, Pángaro se ampliaba muchísimo,、eh, muchísimo. Bugalú、uh -huh. ¿no? no tenía orquesta todavía, su orquesta propia.、Uh -huh. Y uno de los temas que se amplía es este tema que se llama Bugalú l ú Que cuando lo escuchen、eh, se van a dar cuenta que es básicamente l l u v i a d、eh, o r a d a l o canta encima. Claro,、eh, después、claro. hay Samplea Larry Harlow, Samplea varios, Samplea, en Flores también Samplea,、eh, Samplea、mm. varias cosas. Que es, un es una lástima el disco de Pángaro que no se consigue, es muy difícil de conseguir el original, porque creo que salió、uh -huh. por una compañía grande y yo creo que no sé si no debe haber tenido problemas con, justamente con los Sampleos. Así que eso después、mm. un día estaría bueno preguntarle. Así que bueno,、Bien. vamos a ir con、eh, Peter Reyes y después con, con The g e a s t que es, es una banda que hicieron los, los de Guion Marvel Giant cuando se separaron. Así que、Bien. vamos con eso. Bueno, pasaba en p i g Moon Radio Peter Rest haciendo Boogaloo Lu. Y después、uh -huh. Lu con L-O-O, no Lu de L-U. Y después、Bien. era The Geest haciendo Lambrick、eh, p e n t a m e t e r del primer disco de The Geest, que es un, un lindo, un hermoso disco.、Bien. Así que, este, bueno, Marquitos, ¿con qué seguimos? Bueno, yo tengo una muy buena noticia para los fanáticos del Heavy Metal. Bien. Una noticia que trae, que trae、eh, mis investigaciones、eh, en, la, en, en la base de datos de investigaciones médicas este, internacionales.、Sí. Eh, es un paper que salió en el 2009、sí. en un journal que se llama、eh, Psiquiatría y Cultura Médica, que se llama, no sé cómo, porque está, ¿Vos, está vos, vos, aco acotado. Vos tenés que hacer una página que sea tipo Psiquiatría and Roll, algo así, como, ¿no? como,、claro. o Y salir con una campera de cuero, como hace este, el filósofo este, con remedio de los p i s t o s pero de, de, de, de, de, de psiquiatría. Claro, con, con, con muchas consonantes se llama. Este, dice,、eh, el, el, el, la idea de este, de este paper es, es, es muy simple: es Metal Music. And Mental Health en Francia. O sea, metal, música metalera, digamos, metal, y、ah, pensé, salud mental. No, no pensé, es? El tema, el, pensé el disco de l u Reed,、eh, Metal m a c a i n e Ah, claro. Que, metal claro. Machine sí. Claro, sí. Metal Machine. Esto es, sí, perdón. Música, música metal y salud mental en Francia.、Sí. Y acá este, lo firma Robin Recuo, François a s a g u e l y Nick c h e r Ah, y t Oh. Y Nick Trujillo, que es obvio que Nick Trujillo <risa> es el que, que tomó la idea. <risa> claro, pero espera, porque Francia tiene menos metal que. que es como si hay un país que, que no me i m a g i n o un heavy metal, d e Francia. Ah,、no, s í vos me decís, pensad 20 países que tiene. Heavy metal asociado a 20 países. Francia no está. Bueno, acá el, el concepto del paper dice: bueno, como, como hemos visto que muchos autores asocian. Eh, la, el metal, el heavy metal, yo voy a decirle heavy metal en vez de metal. El heavy metal con、eh, problemas sociales como el suicidio,、eh, la autodestrucción y el satanismo.、Eh, nos pensamos que tenemos que hacer un, un, un trabajo sobre cuál es la incidencia de las, las patologías de salud mental en los fans del heavy metal. Dicen acá los tres, así que sí, sí, sí, lo dicen a la vez, ¿no? Sí. Entonces, lo que hicieron fue agarrar a 333, ojo el número, 333.、Epa. La mitad es. La mitad、sí. e、sí. sí. La, la d e la bestia, sí. Yo quiero decir que esto posta que no lo estoy inventando y que está ahí, que es un, un paper que está. Es que esto, hay plata acá atrás. Eso es t o lo voy a decir. Siempre、sí. tengo que decirlo. Los investigadores agarraron a 333 fanáticos de, de, del metal. Y les hicieron una escala para medir,、eh, una escala no escala pentatónica, sino una escala, es un formulario donde vos decís, ¿te sentís triste? Más, menos, un poquito, y vos vas poniendo ahí, entonces cuando terminas, es como el PRODE, cuando terminas te dicen, sí. y si、sí, vos estás ansioso o estás deprimido, básicamente es eso.、Sí. Hicieron eso para medir ansiedad y depresión, y después de、eh, mezclar variables de la edad, de la educación y zaraza, zaraza, zaraza, La conclusión es que menos del 5% de los fans de heavy metal mostraron algún tipo de problema psicopatológico.、Sí. Entonces, la, la conclusión de este, de este paper es que los fanáticos de heavy metal son sanos、sí. desde el punto de vista de la salud mental. Y ahí ya te demuestra que, que ellos, ellos pensaban lo contrario. c l a r o bueno, pero es que ellos te dicen, como, como hay muchos papers que dicen lo contrario, que están llenos de problemas sociales, e suicidio y, y, y todo l e m á ellos quisieron, che, esto será así tan verdad? Y lo que hicieron fue, bueno, ver eso y dicen que no. Y está bueno, porque el final del, del paper dice e q u que este estudio sugiere que a los que se oponen al heavy metal deberían reexaminar las bases de su crítica. Es... Y me gustó que esa parte. Además, me imaginaba a tres. Tres tipos así con campera de cuero. q u En se e v la universidad haciendo, haciendo este paper. Que me pareció muy lindo. Muy lindo porque lo, lo siento como, como utilizar la ciencia para el bien. ¿no? Igualmente m o s Discúlpame, pero. Porque la psiquiatría el... es un lugar de, lleno de policías, digamos. Sí, pero espera, de... una,、sí. una, una cosita. El h e y m e t a l O el c kumir, e l Cumbiro también, te lo voy a poner en el mismo. Es como que está condenado a tener que estar demostrando todo el tiempo que no es lo que la gente señala.、Claro. Y ya, ya, ya es tiempo de que te c h u p a un huevo, es más,、eh, redoblar la apuesta y empezar a hacer cosas malas. Digo, Para mí, es、no sé, sí. como que todo el tiempo, pobre, en g e n t a pobre todo el tiempo se tiene que explicar, no, pero la verdad, la verdad es que no soy malo, señora, no cruce de calle. Claro. Y de cargar a la señora y, y, y afanarle la bolsa, no sé, algo así. Y decapitarla. Y decapitarla de una, Dame, una espada. Y de ver la sangre. O sea, de la espada, claro, claro, claro. Eso sería. Eso, sí, sí, sí. Ya es hora que empiecen de verdad a hacer un pacto con el diablo y se dejen de voludiar con sí, hacerle、claro. canciones al diablo. e x c t a m e Claro, Marco. Bueno, los de, los de Black Metal fueron los más coherentes. La, black Metal.、Sí. Eh, eh, uno mató al otro, el otro se comió un cacho de cerebro, el otro. ¿Viste? Así, sí.、Joder. Así que, bueno. Bueno, Marquito, es, ¿qué más? Eso es una,、sí. Perdón, esa es una salida. La otra salida es hacer un paper en donde se pueda unir el, un gusto,、eh, por ejemplo, por Aspen y asesinatos. O sea, ¿qué música escuchan otros tipos de asesinos? Sí. ¿Entendés? Que eso claro, lo, lo ponía muy bien、eh, Easton Ellis、eh, en American Psycho. No, sé, no me acuerdo en la película, pero en el libro seguro,、sí. eh, el tipo estaba todo el tiempo escuchando Hugh Louis a n d e n e w s Era su banda、claro. preferida. Y mientras sí, mataba sí. gente, escuchaba Hugh Louis a n d e n e w s cosa que me p a r e c、claro. i que estaba bien. Muy, y yo muy, creo、bueno. que hay muchos más asesinos que escuchan <risa> este, eso: Hugh Louis a n d e n e w s Toto, ¿viste? Toto,、no、sé, claro. Level Fortitude.、Sí, level Fortitude、sí, sí. y, y matan. ¿Por qué, sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué sí. pensás que no matan esos dos? Exactamente, no hay nada más siniestro que Aspen Night, ¿no? Es, es este. Totalmente. Es, música siniestra es como que pasaba con el, el Dubuque en los 50s, que es música、eh, oscurísima. Exacto. exacto, exacto, exacto, exacto. Así que bueno, eso era lo que tenía para decir. Una buena noticia para los Jedi Metas, porque ya pueden decir: miren, esto yo creo que tienen que plastificar y colgárselo del pecho, para、claro. cuando l l e g u e n las viejas, le s muestran este, este, este estudio. Claro, sí.、Marquitos. Bueno, yo tengo una, un documental que vi que me encantó también y,、bueno. y un libro para comentar. Vos s e g u í como vos quieras. Dale, hago yo rápido dos documentales rápido, metralleta, y vas vos con el tuyo. En la página Bias Records, que yo ya recomendé acá en p i g m o o n que es una página que sube documentales con tendencia al punk, pero bueno, este, suben buenas cosas y algunas cosas las suben. Va,、eh, algunas no, todas las cosas suben con subtítulos,、eh, listos para poner play y mirar, y muchas cosas los subtítulos hacen ellos, que eso es, es algo bueno porque quiere decir que no lo vas a encontrar. Me vi un documental de Bad Brains que hace años que, que estaba y que tenía ganas de verlo porque justamente、mmm, me, me, siempre me intrigaba de Bad Brains el, el, la locura del cantante, ¿no? De HR. Que, y, y la locura、uh -huh. que tenían con el tema Rastafari, ¿no? Rastafari Hardcore es algo muy raro. Este, nada, el documental es, es genérico, pero hay partes donde lo muestran a él, a, hasta el cantante de Bad Brains, totalmente loco,、uh -huh. que eso está bueno, que vos lo tendrías que ver solamente esas partes porque son muy buenas, así, totalmente delirante, ¿eh? así、uh -huh. diciendo cualquier cosa, pero de verdad, con una cara. Eh, no agresiva, justamente. La locura que tenía HR era esto, ¿no? De, de bajo el rastafarismo, toda la cosa, esa, un delirante total. Y muestra nada las peleas que había internas. Lo, lo interesante desde Broad Rains, que, que, es, que es interesante ya con solo escucharlo, no hacía falta、eh, saber mucho, era la mezcla que hacían de hardcore totalmente a los recontrapedos con temas d u b en el medio. El disco, el primer disco tiene eso, ¿no? Que escuchás、mm. y van los pedos y de repente hay un dub. Y ahí aparecen los Beastie Boys hablando. d i c í a n que eso era muy bueno en vivo, porque era como que descomprimía toda la, la, la locura de ir a mil por hora y、claro. eh, de repente se calmaba todo y hacían dub, ¿viste? Pero ¿qué pasa? A los fachos, que todo el mundo sabe que los fachos del hardcore de, están en Nueva York. Eh, le empezaron、claro. a, odiar, a odiar eso y empezaron a decir, che, pero esto, yo vengo a ver un show de hardcore, ¿no? De, de, de reggae, ¿viste? Y entonces, claro, sí, sí, como que estaba muy bueno, o sea, lo que es que, la, la tensión que se armó entre, entre los propios fans. Así que, este, nada, es interesante eso. Y, de, y después vi otro documental sobre los Fleshtones, que es una banda de, de garage、eh, que. que、claro. no. A mí me, encanta, me encantaba un disco que se llamaba Roman, creo que Roman Gods se llamaba o algo así. Es un disco que está bueno, es garage igual, pero con, otros, con mucho teclado tenían. Eso estaba bueno y ellos eran re tranquilos. Y nada, El documental es medio triste porque es los tipos de gira ahora diciendo que nunca la habían podido pegar.、Eh, grabaron, uh -huh. en el sello, eh, grabaron en el sello de REM y aparece Peter b u c k hablando ahí en un momento. Y, claro. y después estuvieron en una película Tom Hanks,、eh, la banda de sonido, todo, pero no pudieron nunca pegarla, pero, no, pero nada. Entonces es como que、pero、ahora、bueno. l o buenos es e que están como relajados ya saben que no la van a pegar y salen a tocar, a, a chupar y a tocar y dormir en, en camionetas. Un, un aguante terrible, ¿no? Pero bueno, es, es, una,、sí. es, es algo admirable, porque yo, la verdad que la, la gente que. Que, que, que ya la gente que tiene como objetivo ser famoso y plata, viste que se nota y, y, y viste, no sé, salvo que. Pero esto es como más, no sé, más romántico, por así decirlo, no sé, como, como una cosa hacia la、sí. música. Real, o sea. Si...、Ah, deprim deprimente también sería otra forma de decirlo. Sí, también, pero también yo ya sabes que ya no juzgo. Yo antes era como vos, era una basura como vos y decía eso, pero yo ya no juzgo. s í el tipo es feliz. En una camioneta y tocando hasta que se muera. Bueno, ya está. Es como que cada uno vive la transita a la vida como, como puede, digamos. Hay, hay gente que, que、uh -huh. no sé, ¿no? Que, que labura de Spider-Man en el tren de la alegría y es feliz así, déjalo, ya está. Este, así que bueno, también estaban en, en la página esa. Así que esos eran mis dos metralletas sí, bien. documentales. Bien. Decime el documental tengo, buenísimo. Tengo un documental que es muy bueno. Tengo que agradecerle públicamente a mi amiga c a t a que radica en la República Oriental del Uruguay, que a partir de una cosa que yo contaba, que hoy, hoy, se, hoy no es para contarlo hoy, pero quizás、eh, más adelante podamos contar esa cuestión del de, de, copamiento de la comisaría de frías del pueblo de Santiago、sí. del Estero, de la ciudad de Santiago del Estero. Sí. No sé si llegaste a leer lo que te mandé. No,、oh、no, por eso mejor lo, lo leo en la semana y después lo, lo hablamos e el próximo programa. Yo, yo te digo que lo leas porque es, es, es hermoso. Es realmente hermoso. Dale, léelo y la, en el próximo Pinguno hablamos de eso.、Dale. Pero a raíz de eso, que era como registrar algunas cosas que, que, que estaba charlando con, con nuestro padre,、sí. eh, me dijo: ¿Vos viste alguna vez los documentales de Berliner, de Alan Berliner? Y yo, no, no vi nada. Entonces me mandó.、Eh, Me t r a n s f i r i ó un documental que se llama Nobody's Business, que es el 96, y que básicamente es el Alan Berliner, que es el director,、sí. grabándolo al viejo. ¿no? Lo quiere grabar al、sí. viejo para hacer un documental familiar. Y el viejo es re amargo, muy mala onda, que le dice: e q u e al pedo estamos haciendo esto? Pero bueno, pero quiero que me cuentes sobre tu papá. ¿Qué crees r que te cuente, mi viejo? Bueno, pero él, ¿cómo, cómo, ¿de dónde eran? ¿De dónde, vienen? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué sé yo? ¿De, de, de Polonia, de Rusia? No sé. ¿Pero ¿Cómo p e r o no te importa? Está bueno saber de dónde. No me interesa. <risa> todo así, es como. como, como, como que el viejo todo el tiempo diciéndole cualquier cosa、no. y él investigando, ¿no? Y es un documental que dura una hora. Y está muy, muy bueno por la dinámica un poco de ellos dos, que es muy graciosa. Y después,、sí. cómo el tipo empieza a recabar información, que por ejemplo, la información de cómo se llamaba el abuelo, de dónde vinieron, de dónde finalmente descubre de qué ciudad eran y todo,、sí. estaba en un archivo que hay en Estados Unidos. Escuchaste esto, Marti, este es el, el detalle, el dato. Cuando vos decís, siempre el documental un dato te tira, este documental、sí. es muy bueno, pero este dato que tira es increíble. Es como un. Gigantesco registro civil de Estados Unidos、sí. que está adentro de una montaña a prueba de, de bombas atómicas en Utah, en Utah、sí. bajo el dominio de los mormones.、Uh. Y el tipo te muestra que cuando va a ese archivo, s es un, es te metes y es como todo subterráneo, un montón de, de, de, de archivos, ¿viste? de fichitas y cosas y microfilmado todo. Sí. De básicamente toda la historia de todos los, los inmigrantes norteamericanos、sí. puestos ahí, en el medio, adentro de una montaña. Es, es muy, muy bueno eso. Sí, muy y sí, así que bueno, y, y hay un muy, muy buen momento del documental donde el pibe este es un director de, de documentales. Hay uno en YouTube、sí. con subtítulos que se llama、eh, Historia de una familia, que está bien, pero este es mejor.、Eh, n o d y s b i n e s、sí. es mejor. Este, pero el viejo le dice: ¿Y vos tanto estudiaste para hacer esto? Para venir a filmarme <ríe> Y esa es la película que vas a hacer a un festival. ¿Qué, qué le da b o l a a esto? <ríe> Está muy bueno. Es como un diálogo genial entre, entre un padre que dice: Mirá, mirá esto, anda a laburar. <ríe> o sea, básicamente filmó al padre diciéndole: Anda a laburar.、Ajá. Es muy bueno. ¿Cómo se llama la p e l i l a película se llama Nobody's Business. Nobody's Business. s í n o le voy a importar nada. No le va a importar a nadie, algo así. Así que bueno, recomiendo eh, eh, muy cortito una novela que se llama A lo lejos, de un autor que se llama Hernán Díaz, como el jugador de fútbol de River. <risa> m u y recordado, el número 4. Te s t e e s el culto y mirá, terminas recomendando un libro de Hernán Díaz. <risa> Que es, a vos te encantaría la novela esta, pero no, ¿sabes qué? No la leas, porque ya que me ninguneaste, jodete. Es una novela que es como un western. ¿Sí? Un, sí, es como un western porque se desarrolla en la época de la f i b r e del oro y todo eso. ¿Sí? Y está, es muy, muy linda. Es como, es como un sueco que sale de Suecia pobre. Eh, en un barco quiere llegar a Nueva York, pero también está llegando a California, se separa、sí. del hermano, parece todo como un gran drama, pero el tipo anda ahí, es como una novela, es como un western eh, naturalista. Eh, está, es muy, muy, está buena. Bueno, este, ¿Se consigue acá o en Paraguay? <risa> se consigue, yo, yo diría que la bajen porque sale 3.500 pesos.、Ah. <risa> que, está eh, porque es, está editada en España, la editó una e d i t o r i a l española. El otro día me fijé porque para ver cuánto. Yo la, yo la, la leí así, la bajé. Y、sí. me fijé cuánto salía para comprarla, para regalarla, y vi que salía 3.500 pesos. Y digo, bueno, mirá, disculpame, Hernán Díaz, pero tengo que、ah. justamente encontrar oro para comprar la novela. Es un es. disparate. O vender a... pero... el. No, d e c i m e l No, no, no, eso, sí. Que, que Hay cosas y cosas, ¿no? O sea...、Eh, no, ya está. p p a El el papel no puede salir de eso. No, no, lo que pasa es que es un libro español, entonces como en España, sale 10 euros, el tipo hace la cuenta y te lo vende acá. Bueno, eso yo. ¿no? Ah, eso yo. Problema、sí. de ellos. Yo ya lo leí y ya está. Venía vení a robarme el recuerdo, si querés. Marcos, ¿vamos con el, bloque,、eh, con, el con el bloque mixto? Bloque compartido. Bloque mixto, ya. ¿Yo sabes lo que te voy a poner en la cancha hoy? A ver. Yo te voy a poner a los faunos haciendo contemplar de Pauletti. Yo, por suerte, para levantar este muerto tengo a g r a n Hand Central Strait. Así que ahí vamos con un poco de, de, de bloque compartido. ¡Big Moon! <risa> Debes saber. 何 Entonces eran los faunos haciendo contemplar de Pauletti. Haciendo contemplar de, de un disco que sacaron, que grabaron La Ruta del Árbol, que cumplió no sé c u a n t o s años, y, y, y mucha gente grabó mucho. e、bueno, n grabó todo el disco, digamos. Básicamente es un disco tributo: q u、claro. está e m a n z a están los faunos, m a n z a hace monstruos, por ejemplo.、Sí. Este, y bueno, y mucha gente haciendo canciones de Pauletti, básicamente es eso. Claro, me, me gustan los, los tributos que es el disco entero. La verdad es que una vez habían、sí. sacado uno de.、Um, la s r o c u p t i l i a habían sacado, creo, de Queen is Dead, hecho entero.、Sí. Por otro, me parece que más original que hacer un, un coso. Yo puse... Bueno, hay uno del, del niño,、sí. hay uno del niño gusano, donde、eh, está Jackson s o u v e n i r haciendo dos temas. No, pero ya eso ya, se, ya, ya no tiene la tónica. Ya si hace dos temas no es. La verdad es que es un tema d e artista, carajo, del disco. Pero Javi contaba eso, de que había un tema que dura como un minuto, que es como una introducción, que no lo quería hacer nadie, entonces lo hicieron ellos también. Ah, bueno, ahí está. está bueno, yo puse Graham Central Station haciendo No Do You Wanna Dance. No, Do You Wanna Dance, no. No, Do You Wanna Dance. No, w Do You Wanna dance. dance. Sí. ¿No? Sí. sí. Este, de Larry Graham, que para. Para tu alegría, fue el inventor del slap, ¿no? Del slapping. El, sí, sí. El, el método que, que, que todo bajista tiene que saber. Este, a mí me encantan. Los discos de Larry Graham、eh, tienen mucho group. La verdad que acá estaba full con el t o l l b o x ¿viste? Que era esa voz robótica, que no es vocoder, ¿eh? Digo para la gente, si, si, para no quedar mal en una fiesta, como hacemos nosotros en p i g m o o n siempre te aconsejamos, no digas、sí. el vocoder. Cuando no lo es. Es muy importante eso. Por ejemplo, Das Punk, no digas que usa vocoder, porque、sí. Das Punk no usa vocoder. Das Punk usa. ¿Y qué usa, Marte? El t o l l b o x que es la manguera a la boca. Bueno, te lo, digo así. Que, yo, te lo digo así. te、sí, Yo creo que debe haber pocas cosas. Un día tenemos que hacer un especial de instrumentos que son como asquerosos, digamos, que, que no se pueden compartir. Y claro. ¿no? El, eh, porque la manguera, después que yo Tomás, te o m s t presto el tolbo, no c dejar, No, claro, u s Por eso usa el casco, por eso. Para <risa> no, no tener que <risa> no, compartir la manguera. No, la manguera no se, no se comparte, ¿no? Es así, el tolbo que s nada. Y sí. Es como cuando tocas una, una, o, o una, una melódica, una pianola de esas, ¿viste?、Sí. Que, que tiene los botoncitos para que caiga la saliva. Ya,、bueno. si, vos, parte, si parte del de, de, de, de instrumento es el lugar por donde cae la saliva, es una asquerosidad. Yo me acuerdo que en sexto grado tenía mi profesor, mi maestro, porque no era profesor, era maestro, ¿no? en, en la primaria,、eh, tocaba la flauta traversa y,、claro. y hacía el botón de la saliva. Yo no podía creerlo. Era como. Claro. o ó m o puede ser que tanta evolución del a coso para que haya un coso para que se vaya la saliva? Inventame algo, no sé. Exactamente. Que, Exactamente. No, no, bueno, no. Pero, ¿Algo más te quedó en el tintero como para despedirnos?、Eh, no, no, no, no. Bueno, v a m o s a... Te manda, manda saludos, déjame mandarle yo saludo s y te manda saludos Nacho Bartolones, que estuvimos hablando recién antes de Serpimur. Un, un triángulo de saludos. Este, Exactamente. Bueno, como dije al principio del programa,、eh, como en esta especie de homenaje a Rosario Blefari, voy a poner un tema de Helium, de un EP. El tema se llama XXX. Eh, ¿Eh? Y el, el tema, lo, como dije al principio, era un tema que, que Rosario una vez en Match Music dijo que le gustaba y que había descubierto gracias a Match Music. Y nosotros también lo descubrimos gracias a, a City Limit. Ese video, que el video era. Me acuerdo que estaba la chica esta de Helium, que no me acuerdo a a el nombre,、eh, creo que ¿Sí? Mari, Mari algo,、eh, que tenía como un retroproyector que lo iba pateando en la、claro. calle. Como, como iba rompiendo el retroproyector retro en la calle. Este,、uh -huh. Helium es una banda que tiene un disco que es muy bueno, que sería el disco de m o o t que es d e a t of Loop, que、uh -huh. está bueno. O sea, en la época fue bueno, era como una especie de payment cantado por, por, por una chica, pero a la vez cantaba como, como suave, medio joy-gazing por momentos. Eh, después sacaron un bueno, muchos EPs. Hay un p que se llama No Guitars y el tema No Guitars es muy lindo, que acá lo pasamos varias veces. Y después creo que tiene un disco más、eh, que, que también no está mal. Así que fue, fue rara esa banda, ¿eh? salió en un momento raro、uh -huh. y la, la música no, no, era, no estaba r a e buena. Así que vamos, nos vamos a, a despedir con, con h e l i u m Marquitos. Hasta la, hasta la próxima. Me parece mando, muy bien. Te mando un saludo. Codo, yo, también te, te lo, yo, te, yo te lo devuelvo el saludo. No me gustó. Lo <risa>、no、v e m o s Chao.